Eh, tiene que ver con una situación grave que ya el mes pasado lo eh, difundíamos aquí en Radio Centenario eh, a través de una propuesta de carta abierta que se conoció y para hablar de ello tenemos en línea a la eh, profesora, doctora en ciencias biológicas, paleontóloga, docente Graciela Piñeiro, una vez más en diálogo con Radio Centenario. ¿Qué tal, Graciela? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por, por la nota. Bueno, queríamos eh, eh, profundizar en una propuesta de carta abierta al presidente de la República, verdad que ya la radio difundía en el mes de noviembre. Sobre una situación uh -huh. que incluso tiene larga historia, Graciela, aquí en la radio, te, te cuento porque eh, lo, lo hablábamos, esto lo denunciaba años atrás, aquí en la 36, el demógrafo Guillermo Maceo uh -huh. Tenemos uh -huh. registros de, en la página web nuestra del año 2013, donde uh -huh. en una columna que tenía Guillermo Mació eh, periódica aquí en, en la radio... Ya él denunciaba esta situación en nuestro país de sangrías de eh, yeguas eh preñadas, ¿no? Con además por, por motivos económicos, en fin, que vos nos darás los detalles y esto 10 años después sigue ocurriendo. Sí, lamentablemente, vos sabés, este que cuando yo me enteré ahora, porque me enteré ponerle hace dos semanas o tres semanas, no sé, pero uh -huh. en estos días De casualidad como siempre a uno le llegan las cosas. Este me enteré de este problema de de que se estaba extrayendo eh, sangre de yeguas queñadas en en el Uruguay. Ajá. Incluso, incluso me enteré también en parte este no acá este no en una noticia del Uruguay, sino en una noticia del exterior. Y realmente me quedé impresionada con lo que leía. Claro. entonces afiché a buscar información y este en esa búsqueda de información realmente me quedé congelada sí. de ver las imágenes sinceramente me hizo mal claro sí. eh, no no no pude soportarlas incluso muchas no pude terminar de verlas este porque me parecía eh, un acto de tan extrema maldad que no no viste que a veces hay cosas buenas no las puede tolerar sí, bueno, sí, me pasó, sí. me pasó eso Y, y mirá, y así fue la cosa que yo lo conocí a Guillermo, estuvo en mi casa, nosotros este nos juntábamos este con otra amiga, Margarita Mato, que también era muy amiga de él, este y Guillermo nos contó sobre esto. Claro. Pero viste esas cosas que el cerebro no sé cómo hace. Sí, sí. sí. Este, él nos contó sobre este tema. Incluso yo creo que puse una nota en el Facebook Este, sobre el tema este que nos había contado Guillermo mm. que era espantoso en aquel momento pero yo o sea así él me lo contó como si yo te lo estuviera contando ahora de boca y yo dije qué horrible qué horrible pero no me no me quedó como como que no me quedó me entendés grabado este a fuego así cuando, como cuando vi las imágenes ahora. claro él hablaba Entonces, en aquel sí. momento incluso graciela de que eso se es esa práctica Se estaba haciendo en cuatro establecimientos en nuestro sí. país hace diez años no sí sí sí sí este ahora con esta amiga mía, margarita nos acordábamos de eso que él nos había contado ese y nosotros nos habíamos quedado helada pero como no vimos las imágenes es, es increíble este eh, eh, o sea ese ese ejercicio no claro que quizá, eh, que quizás es lo que le pasa a la gente Porque Pero, yo ahora estoy con esta carta, que converso con la gente que quiere firmar y firmar, y tenemos muchísimas firmas, uh -huh. es una carta que yo le voy a pasar directo al presidente, incluso le voy a poner algunas imágenes al presidente, este, para ver si podemos parar esto ya, porque realmente da vergüenza. Eh, repasemos, buen... repasemos de qué se trata, expliquémosle a, la, expliquémosle a la gente de qué se trata, Graciela. Bueno, mira, este la las hembras de caballos mm. preñadas producen una hormona que este se llama gonadotropina coriónica equina, que también la producimos las las hembras humanas. Ajá. Este, y esa esa hormona eh genera en, en determinadas cantidades, ¿no? medidas, lo que hace es aumentar la fertilidad. Mm. Pero, si vos ponés, por ejemplo mayor cantidad de esa hormona en un producto no este producido en un laboratorio la hormona a genera el, el proceso contrario a, o sea hace que vos nunca quedes embarazadas hmm. entonces claro esta hormona fue descubierta este como como vamos a decir parte de un negocio porque es un negocio no o sea se le quita a la yegua a las yeguas y me que hacer un test para saber este antes de los 36 días o o a partir de los 36 días hay que hacer un test a ver si la yegua está preñada. ¿Por qué? Porque es a los 36 días que el útero de la cigua producen esta hormona. Mm. Que es una hormona producida para que el embrión se se se estabilice y quede la la la, la hembra quede preñada, o sea, que el embarazo continúe. Claro. No sé si estoy clara con eso. Sí, porque, sí. Este, bueno, entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos, este los que producen, ¿no? Yo digo clandestinamente, uh -huh. y, y lo vuelvo, lo, lo quiero reafirmar que digo que se produce clandestinamente, porque yo no sé si hay alguien que pueda apoyar esto, aprobar claro. estos, estos proyectos, ¿no? Y además porque, como bien vos decís, Este, guillermo había detectado cuatro establecimientos que yo creo que siguen vigentes ¿Eh? pero no sabemos nada de esos establecimientos o sea que si fuera una cosa aprobada este yo creo que tendrían alguna difusión o, o que tendríamos un mayor conocimiento porque el conocimiento que tenemos de esos establecimientos es de gente que fue este de vamos a decir enmascarada eh, eh, siendo claro. que estaba que estaba Este, estudiando una cosa y quería ver otra, ¿entendés? Claro. Y, y, y a así mismo a sí mismo no no le mostraron casi nada entonces para mí son clandestinas estas estos establecimientos sí. y entonces qué te digo que una vez que es testeada la la yegua se se ve si tiene o no o sea lo que hicieron es viste esos esos tests que usaban para la pandemia sí. bueno, es una cosa, es una cosa similar Este, testean a la a las hembras y ven si tiene si ya está produciendo el útero la gonadotropina y entonces este ahí empiezan ya con el, el proceso de extraerle sangre este a las pobrecitas y bueno lo hacen de manera bastante este violenta claro no claro. este porque claro las yeguas no van a querer que les hagan eso Lo hacen durante eh, entonces, la noche, por ejemplo, ¿no? por sí, Ejemplo, lo hacen durante la noche. Este, el animal este es está indefenso porque lo lo colocan en en determinados este espacios que son producidos este para que la hembra no se mueva. Y bueno, y ahí entonces les extraen eh, la sangre hasta que la, la el animal queda queda muy anémico. Claro. Este, la cantidad de sangre varía, de acuerdo, porque esto no se hace solo en Uruguay, pero es uno de los pocos países donde se hace. este Y en Uruguay, los, los los reportes que hay internacionales es que somos el país donde más se maltrata al animal, porque más cantidad de sangre se, se le quita. Entonces, este bueno, la hembra, imagínate, queda, ya te digo, anémica, Eh, salen de allí con, con temble, emblequeando y con frío sí. este y las mandan al campo O sea que no no las cuidan para nada porque tienen sí. muchas si se muere esa vendrá otra claro. y y entonces este eh, la hembra pierde el embarazo pierde el embarazo porque claro, ya tengo que este es un problema de que al, al, al, al embrión que es chiquitito, ¿no? Al claro. 36 días, los 40 días es chiquitito. Por eso es que la tienen que la tienen que testear con esos test que te decía. Claro. Este ¿Y, y qué, el, hacen, el embarazo, qué hacen qué hacen con se eso que, que les traen? Mismo. Pero espera, dejar el testo. Sí. El embarazo se pierde, pero la gonadotropina sigue quedando En, en en sangre, ¿no? En Entonces, el organismo. En el organismo. Entonces, una vez que perdió el embarazo, le siguen sacando. Claro. Hasta hasta más o menos 120 días después de la de, de, de, de cuando se, se preñó. Claro, claro. Y a veces, muchas veces, esas hembras, este una vez que pierden el embarazo, son puestas de vuelta cuando se, recompo, se recomponen un poco, pero aún siendo anémicas, y eh, las ponen de vuelta con los padrillos y otra vez queda peñada claro. y entonces empiezan de vuelta el proceso claro. estas hembras este viven muy poco eh, y, y bueno imagínate este en qué estado porque viven es eso decir uh -huh. bueno eso es el proceso en sí fin. ahora me gustaría decir ¿Para qué se dice que se usa no sí. este este producto eh, bueno dicen que se usa para este para vamos a decir aumentar la producción de granjas que por ejemplo tienen ovejas o chanchos para vender no Claro, o sea incidir Entonces, en la fertilidad de esos animales incidir, ahí está o sea que las hembras se vuelva en vez de tener por ejemplo cuatro crías tengan seis crías o siete crías y además se usa también para sincronizar los celos. Claro. O sea, para para que ellos puedan este, tener una producción para determinadas fechas, por ejemplo, para la fiesta. Uh -huh. Vamos a decir, ventas de entonces la gente come chancho y come cordero y entonces se tienen muchos este animales disponibles es para para para vender. Claro, claro. Este, pero Y aquí viene el asunto, que estoy investigando a fondo, pero que este está difícil de llegar porque como te digo, esto es clandestino, porque claro. si no estaría de un lado y yo podría encontrar la información como siempre la encuentro. Sí. Pero eh Macío, por ejemplo, y otras personas, no solamente Guillermo, este otros otros este científicos incluso opinan que O, o, o tienen la certeza de que esta este esta gonadotropina que se les trae, que, o sea, se dice que de la sangre, va al laboratorio, el laboratorio se encarga de hacer un suero que tenga esa esta hormona. Uh -huh. Y entonces para ser aplicada en distintas en distintas versiones, este, como te digo, para la superovulación o, o para o para para la, la sincronización, etcétera. Pero hay hay gente que opina que se usa para hacer los anticonceptivos humanos. Hmm. Entonces, eso ya implicaría, por ejemplo, que por ejemplo, digo, en en el caso de lo de de de la de usar la la hormona para la superovulación o para para generar más más animales para la venta o este podría frenarse porque por ejemplo, hay un hay una un, unos laboratorios que ya hacen la hormona de manera sintética. ¿Já? Entonces, este podrían usar la hormona sintética y no y no este torturar de esa forma a los pobre, a las pobres yeguas. Claro, claro, Graciela. Pero, sí, sí, no, sí termina terminada lo que nos querías contar. Pernos ah, pero nada ya se me llámeme, también el tiempo bueno es eso. Lo, no no no que quería... no no te escuchamos tranquila yo te quería hacer una consulta nomás pero digo eh, te escuchamos habla tranquila no, no, no, no me escuchaste porque no porque quiero dejar esto claro y sí. otra cosa que me quería decir que las quiero dejar bien claritas en esa nota este bueno como te digo está esa esa opinión o esa creencia de que se usa para hacer este para producir anticonceptivos humanos Sí. Entonces ahí se complica el asunto y y quizás es por eso que como como este ustedes bien decían, esto no se ha frenado en tantos años. Y que esto puede con haber comenzado en 1960, mm. con el mismo laboratorio que hoy produce la gonadotropina coriónica equina, Ajá. que es el laboratorio Sintex. No. En 1960 el laboratorio Sintex empieza a producir este, determinados eh, compuestos que, que que van a servir para generar anticonceptivos humanos, en 1960. Y casualmente, este laboratorio, o sea, los, los responsables de este laboratorio tenían campos y animales, y si bien no está dicho así, ¿entendés? O sea, con todas las letras, bueno, hay que ver por qué ese mismo laboratorio que hace anticonceptivos, que pero anticonceptivos humanos también produce esta esta hormona. Habría que ver si hay alguna este, yo no me animo a decir, sí, le, le hacen esto a las yeguas para este obtener un producto que se usa como anticonceptivo humano. No me animo porque no tengo la información. Y Yo nunca nunca digo nada si no lo tengo absolutamente comprobado. Pero hay que ver si hay si existe esa relación entre el mismo laboratorio, además es es, es el laboratorio argentino Sintex. Este, habría que ver eso porque de esa manera entonces se explicaría por qué las yeguas tendrían que sufrir porque y si las mujeres lo mismo con los pañales desechables, ¿no? ¿Por qué tienen que existir la planta de celulosa porque las chicas no quieren lavar pañales? En este caso sería que hay que seguir torturando a las yeguas preniadas para que las mujeres, nosotros este tengamos eh que relaciones sexuales sin problema de quedar embarazada. Uh -huh. No sé, nunca usé una una pastilla anticonceptiva, así que no te puedo decir, de cualquier manera ya este voy avisando que estas estas hormonas que las mujeres consumen tienen este por supuesto efectos colaterales. Sí. Este Y, y bueno, habría que ver todo eso, ¿no? Eso es lo que quería decir Bien. respecto de esto específicamente que, ya te digo, estoy haciendo esta carta porque, sinceramente, mi cabeza, mi cerebro, no puede soportar la idea de que no hacemos nada, o sea, no buscamos una alternativa para no generar este sufrimiento inhumano. Graciela, y ustedes eh, tienen eh, alguna asesoría legal, esto legalmente se puede impedir, ¿Cómo, ¿cómo es la parte legal en esa situación? Bueno, yo ahora este voy a hablar, estoy asesorada por algunos este colegas eh, que están en la parte de, de, de legislativa, vamos a decir. Este, habría que ver eh, cuál es la respuesta de nuestro presidente. Eh, yo yo voy a mandar esa carta al presidente, eh, espero que la lea y que pueda darme darnos, porque ahora somos muchísimos los que esperamos una respuesta. No soy yo. O sea, sí, yo no. organicé organicé esta, esta esta gestión de de, de hacer un informe, que tengo otro informe que incluye algunos de los comentarios que ya les hizo Macio en su nota de 2013. Y entonces el presidente va a estudiar esto y va, vamos a ver qué cuál es la opinión que tiene este sobre sobre las alternativas que pueda haber para para que esto no se siga produciendo en el Uruguay este hay, hay muchos países que no quieren saber de nada con este sí. con este asunto ¿sí? pero lo que yo no sé es y eso quizás me lo puede decir el presidente, no lo puede decir el presidente, es que esos países que no producen, que no que no generan este maltrato a los animales, compran la gonadotropina, la gonadotropina producida en el Uruguay, en Argentina y en en dos países más, dos o tres países más. Entonces esa puede ser la jugada no uh -huh. por ejemplo china china ahora no quiere producir soja transgénica pero se lo compra claro, a todos los no. países que la producen más o menos así para que se entienda claro este, y después otra cosa que quiero para terminar y después me ha sentado las preguntas que quieran si tienen tiempo sí. te quiero decir que hay mucha gente trabajando en esto que no está no, no es que soy yo la que me se me ocurrió a mí no es que se me ocurrió es que mi mi, mi cerebro me lo pidió. <risa> o sea a mí mi concienciaencia sí, sí. mi, mi conciencia ¿eh? de, de de quizás pertenezco a la derechos humana todavía no lo sé claro este entonces, entonces Bueno es por eso que yo eh, intento una nueva o sea intento sumar sumar a todo lo que ya se está haciendo por sí. ejemplo el diputado Vega presentó un proyecto para que esto se termine en el Uruguay pero no fue aprobado uh -huh. habría que ver como tú dices ¿Cuáles son las cuestiones legislativas que impiden que esto este no no se lleve adelante la la la previción total Bien. estoy seguro que estoy segura que es porque hay algunos organismos este por ejemplo el mba que quieren este eh, que quieren que se que se este se haga de forma regulada uh -huh. cuando existes el limbmba es el instituto de bienestar animal no Nadie no, está, exactamente. Se sí. está relacionado con el este Ministerio de, de Ganadería, Agricultura y pesca ¿Vos lo has consultado es sobre este tema, ese no, instituto? No, no, eh. no. Hasta ahora no lo he consultado porque eh. estoy en esta tarea ahora. Y todo no puedo hacer porque trabajo todavía. Claro. Y la verdad que, y la familia y todo, y los tiempos son cortos. Está bien. Pero... Pero voy a hacerlo, voy a hacerlo. Pero no se puede regular. En absoluto puedo aceptar que se pueda regular porque acá en el Uruguay no se regula nada. Claro. Lo otro que te queríamos preguntar para empezarte algunas preguntas concretas. Eh, sí. En este trabajo que venís haciendo, además como eh, como docente, como investigadora en nuestra universidad, ¿has podido contactarte, por ejemplo, con la Facultad de Veterinaria por este tema o que la, que la universidad misma se pronuncie sobre esto? Sería importante, ¿no? También tengo este pensada una reunión con Adur de mi facultad. Ajá. Adur Ciencias para ver si a través de Adur nosotros podemos también influenciar este las las decisiones que se tomen. Este, yo no sé cuál va a ser la respuesta de Adur. Claro. Pero yo te digo en cuanto yo tenga las firmas que yo creo que son necesarias. Tenemos muchísimas Pero la gente me pide una semana más, me, no, pero vamos a esperar una semana porque tengo tanta gente acá que quiere firmar, ¿entendés? Sí. Entonces, hay que darle, hay que darle la oportunidad a la gente para que se inscribe. Y hay un lugar Entonces, donde se pueda firmar, Graciela, todavía? Sí, sí, mira, yo recibo las este las las firmas uh -huh. de la gente y las voy pasando a, a la carta. Ajá. Porque las la carta, o sea, al final de la carta van a ir todas las firmas. ¿Y cómo las recibís? ¿Cómo se te puede hacer llegar las recibos, firmas? Yo recibo por el 095 sí. 000 119. Bien. O sea, lo que preciso es el nombre, nombre y apellido de la persona y la cédula de identidad para este verificar, para autenticar la firma. Bien. Que, que sí. es una adhesión a esa carta que, que ya hemos difundido y que vamos a difundir en estas horas, ¿no? Exactamente. exactamente. Es eso es, es la adhesión para que esto se frene definitivamente. Bien. Pero quiero decir que no soy solo yo ahora la que está trabajando. <risa> hay otras personas que yo después les paso los números sí. de teléfono. Porque, claro, yo no, no doy abasto. No claro, doy abasto claro. porque hay que recibir y pasar. Es todo hecho a mano, o sea, es todo hecho con, con el corazón, realmente. Bien. No se, firma, no se firma en ningún sitio. Se firma a través de todos nosotros. Somos nosotros los que estamos elaborando. Esta carta, todo lo que ha, ya han firmado y todo lo que están en este momento recogiendo firmas, Y ya te digo, todos los días llegan muchísimas filmes. Bien, por lo que, que por lo que estábamos viendo en, en medios de prensa que internacionales que hablan de este tema, en algunas notas incluso de hace años, que le denominan sí. a estos establecimientos como granjas de sangre, le llaman, sí. eh, hablan de que el Parlamento Europeo, como vos decías y como suele pasar, hacen regulaciones o hasta prohibiciones de cosas que no se pueden hacer en los países de la Unión Europea, pero no prohíben que los laboratorios europeos importen desde aquí, desde América Latina, eh, este, por ejemplo, este este material eh, biológico, podríamos decir. Y en cuanto a la plata que se hace con esto, bueno, primero no. se habla, se hace una estimación de que le extraerían unos 10 litros de sangre varias veces a la semana. Esto Increíble. en algunas en algunos artículos de hace unos años, ¿no? y hablan de eh, una producción pero no, sabemos, no claro, sabemos claro claro claro porque el tema, el tema de la gente que tiene dinero y quiere más dinero y más dinero y, y tiene compromiso porque le dicen no pero preciso tantos litros entre mes sí. y, y, y la tibua, si igual se muere y si se muere no hay problema se sí. mueren muchas y vienen otras En, en, algún, en algún artículo que no, no, no, no tiene no tiene límite claro en algún artículo de hace algunos años eh, de prensa hablan de fíjate no esto se hace algunos años dicen que sí. eh, Europa y Estados Unidos y canadá son los principales importadores de esta hormona y que en su pres presentación en forma de polvo vale un millón de dólares por cada 100 gramos esto Sí, pero viste que en tantos años, ¿no? El tema del dinero este que, este que irrita. Sí, sí. No, pero es necesario el dato para para saber el el, el valor personas, que le dan, ¿no? Pero las personas que toman la sangre, porque una cosa es el laboratorio. Sí. Pero tenemos personas de acá de Uruguay en cuatro establecimientos que son que son que tienen mucho dinero. Tienen, claro. o sea, son ricas. Pero eso es lo que no se puede entender. Uh -huh. Este, incluso he sentido algunos comentarios de esa propia gente, de la gente que que tortura a las yeguas, uh -huh. engañada, que por ejemplo dicen, dicen así. Bueno, si si si vos querés yo a los cinco años la mando al matadero, ¿eh? Uh -huh. Porque ahora si yo le saco sangre, ella vive. Acá, miren uh -huh. la chimba viven en esa condición, ¿no? Es un decir viven, claro. porque yo digo, nosotros producimos la misma hormona, la, o sea, que eh, las mujeres cuando cuando yo, por ejemplo, te, tuve tres hijos, entonces sé lo que es estar embarazada. Uh -huh. Entonces yo digo, las mujeres que son inclusive son las que más han apoyado esta causa. Porque claro, las mujeres no sé, sentimos no sé, sentimos lo que es estar embarazadas. Y el embarazo de las mujeres no es distinto del de la yegua uh -huh. o sea la hiergua sienten lo mismo que nosotros que nosotros que cuidamos tanto a ese bebé cuando quedamos embarazada entonces es que y y no me vengan con que los animales a, a, actúan con, por por por este solo por inercia y por por ser animales por decirlo así de la manera que lo entiendan no uh -huh. este los animales saben de cosas que les pasan. Sienten, sufren. Claro. Son mamíferos como nosotros. ¿Entienden? Sí. O sea, tienen un cerebro como nosotros, tienen venas y y, y, y este y músculos y huesos igual que nosotros, muy parecido. Entonces yo digo que tendríamos que pensar un poquito en ese sufrimiento que se le está incristiendo al animal De, prácticamente en toda su vida. Viven seis años, pero no viven. Uh -huh. Y ustedes me podrán decir, bueno, y las vacas lo mismo que... Sí, sí, lo mismo. También hay que evitar que las vacas... No digo que que, que son animales de consumo, claro. pero por lo menos mientras que están vivos, déjenles una vida digna. Digo yo no sé claro. me parece que que que es, es por ahí que tenemos que empezar a cambiar nuestra mente de de de de sodo todo por delante bien ¿Eh? porque nosotros estamos acá para compartirnos para llevar todo por delante este a nuestro para para nuestro ombligo y nuestra satisfacción Era graciela, graciela ¿y qué qué tiempo queda digamos de recolección De, de de estas firmas para entregar la carta, ¿cuándo tenés pensado hacer la entrega de la bueno, carta? Lo iba a hacer lo iba a hacer hoy, Ajá. pero como me, como me pidieron tanto que, que, que os pusiera una semana. ¿Mm? Este, lo voy a hacer el próximo lunes, o sea, que hasta el domingo que viene se están recibiendo firmas. Bien. ¿Está? Y yo lo que quiero es que el presidente vea que el pueblo uruguayo no quiere estas actividades en el país, Muy no bien. las quiere. Muy bien, bueno, vamos a recordar después las vías para hacerte llegar algunas firmas unos días más hasta que Dale. se concrete esta entrega y te agradecemos mucho estos minutos, Graciela. Mm -hmm. Muchas gracias a usted por permitirme expresarme y que la gente empiece a pensar un poquito en esto que quizás ni conoce, este lamentablemente tuve que explicarlo, sí, sí. este no sin sin sin que me pase algo cuando lo digo, porque es realmente muy feo de ver, les aconsejo que nunca lo vean. Sí, exacto, pero bueno, sí, sí. es necesario conocerlo para para denunciarlo y bueno, tratar de que esto se, se erradique. Gracias y si conversamos en cualquier momento, Graciela. Muy no, gracias a ustedes, a todos, ¿eh? que tengan buen día. Chao, chao.